Sueco nigeriano era dentista y se cansó de sacar muelas y dijo: Voy a sacar éxitos. <ríe> y fíjate, y lo consiguió. ¿eh? El culpable de esto, Dennis Pop. Dirás: ¿quién es Dennis Pop? Pues es el responsable de que grupos como Ace of Base se convirtieran en número uno. Es Dr. o o c t Alban. It's my life. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sí, sí, sí. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasarlo muy bien ahora con Whitney Houston. Y es que tal día como hoy, p e r o en 1992 ve la luz Bodyguard, banda sonora de la película El Guardaespaldas, que incluye seis canciones de w h i t n e y Houston, que se encargó de la coproducción del disco, así como también canciones de otros artistas como Lisa Stanfield, Kenny G o Joey Cocker, entre otros. La banda sonora ganó el Grammy al Álbum del Año y consiguió certificar, y ahora aquí vienen cifras de indigestión cósmica. 18 discos de platino por las ventas de 18 millones de copias solo en Estados Unidos, además de vender 45 millones de copias a nivel mundial. Fíjate, y ¿eh? esto la convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Y sin duda, la canción estrella del álbum y de la película, que fue número uno en Estados Unidos durante 14 semanas seguidas y también la canción más radiada por las emisoras en los Estados Unidos durante 11 semanas consecutivas, fue, por supuesto. I will always love you.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 Kids、con Ricky García. Esto es Kiss. and geese. I'm not m i n d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 Tick, tick. Another one by e i Las s en i s e Canarias, en directo en XFM. Bueno, si os acabáis de incorporar, ¿eh? hoy nos estamos divirtiendo juntos con la siguiente cuestión: ¿Cuál era tu mejor excusa para no llevar los deberes hechos? Pensé que eran para la semana próxima. Es que ayudé a mi hermano con los suyos y no tuve tiempo para los míos. Vamos a ver qué nos cuenta Ángel Bernardo desde Olivares. Pues la verdad, que cuando era estudiante solía ser bastante responsable. Y cuando tenía que poner alguna excusa, pues tiraba de los clásicos. Al ser el mayor de, de tres hermanos, ¿Sí? bueno, en este caso de dos hermanas, pues siempre le s echaba un poco yo la culpa a ella, ¿no? Siempre pues que mi hermana me ha roto la tarea o me la ha perdido, me la ha manchado ¿no? con la merienda. ¿Qué? Tiraba de esas excusas de las clásicas. Pero bueno, ahora como soy maestro, pues me toca decir eso: que soy responsable, y que era responsable en su momento y que no me voy a c r e e r las excusas que me pongan mis alumnos. ¡Oh, Ángel Bernardo, el implacable! ¡Vámonos hasta Madrid, ya está nuestra a m i g a a n a Hola, chicos. Hola. A mí se me ocurrió una vez que. Sí. ¿Sí? Me di cuenta de que todas las notas que podían enviar mis padres, pues todo eso colaba. Entonces yo decidí hacer una nota haciéndome pasar por mi padre cuando tenía unos 7,、oh. 8 años, más o menos. La nota no coló, desde luego.、Oh. Lo que sí es que a la profesora le dio un ataque de risa ¿Sí? porque、oh. mi padre se había despedido de ella con un beso, seño. <risa> ni la nota ni la letra. Que si no, la profe hubiera pensado que tu padre buscaba rollito. <risa> Bueno, todavía nos queda tarde por delante, hasta las 8, 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Reiki, ¿les? Reiki, con Ricky García. Esto es Peace. ¡Wow! ¡Qué feeling! ¡Qué rollo! ¡Qué positividad tiene! Como casi todas sus canciones. Señoras señores, con ustedes, p h i l m a s t e r Collins. ¡Hola! i b e little e mad. オーヤー。 My playboy Man Pero que se la quitaron. ¿Sabes quién se la quitó? ¿Sabes quién le quitó el grammy a Lady Gaga que todavía está roja? <risa> Daft Punk. Pero bueno, esta canción nos encanta, Just Dance. Bueno, y lo que nos encantáis es vosotros con vuestros mensajes, que madre mía, qué bien lo pasamos, ¿eh? Hoy queremos saber cuál era vuestra mejor excusa para no llevar los deberes hechos, ¿vale? Os recuerdo nuestro número de WhatsApp, 606-712658, o bien en las redes, te estamos esperando. Y hoy te vamos a regalar con los amigos de Smartbox. Una noche es de magia, eso sí, la magia la pones tú. Ricky 80 más variedad、Ajá. esto es que Sorprendieron por primera vez con este. I don't w a n n a lover, por supuesto. Y son Texas. Bueno, llega Jorge Quiroga con el boletín puntual de las 7:6 en Canarias. Y entre otros temas de actualidad, por supuesto, nos va a contar una noticia curiosa. Sí, y es que el amor mueve montañas o monumentos en este caso. Oye, te espero a la vuelta. Esto es Kiss.